Gracias, Señor. Vamos a declarar la victoria que ya es nuestra a través de Cristo Jesús A través de su sangre Cántalo con nosotros Puedo creer, oh, sí. Puedes sí puedo creer en creer lo que Dios ha hecho en mí. Soy san No p'on mit men. Dale gracias al Señor por tu familia, dale gracias al Señor por tu casa, dale gracias a Dios por tus hijos, dale gracias a Dios por tu país, levanta tu voz, gracias por tu bendición.